Estoy aquí, que te alejaste de mi vida Sin importarte la falta que me haces Sin importarte todas mis caricias Te marchas donde no pueda encontrarte Te alejas día a día, cada día Y ahora piensas que puedo olvidarte Tus besos fueron los que me atraparon la que me lo que y ahora este loco ha quedado sin compañía pero si fuiste Bogotá, y la sultana del valle. Que estés Recuerda que aquí estoy yo Muy triste, solitario En este mundo Me toca conformarme A mi tristeza Porque el destino conmigo jugó. Aunque no estés, existe en mi conciencia Los momentos Que hicimos tú y yo Le pido a Dios Que nunca te abandone Para que si Y compartir el tiempo que no estás Vida mía Pero si fuiste tú Si You're the